Bien, las 8 y 20 minutos. Continuamos en la mañana quermesera. Vamos a charlar ahora con el secretario de Trabajo, eh, Marcelo Pedontá. Marcelo, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, ¿Qué tal Pali? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Eh, Marcelo, ayer, eh, eh, bueno, en medio justo de, del fallecimiento del Diego... Un mor... día muy triste, sí. muy triste. Eh, el gobierno provincial hizo un anuncio importante eh, el programa de fortalecimiento del trabajo pampeano eh, que va a empezar a, a entrar en vigencia el primero de diciembre bueno, la idea es charlar un poquito de esto a ver, eh, contanos eh, esta iniciativa bueno, a ver, eh, en primer lugar esto es cumplir con una, con una promesa de campaña y con un anuncio que había hecho el gobernador Sergio Siliotto el primero de marzo en la Cámara de Diputados cuando dio su su perspectiva y su plan, su hoja de ruta para el año 2020, habló ya de la de potenciar lo que era el programa Primer Empleo. Llega la pandemia y hoy las necesidades son otras. Cuando en el 2003 el ingeniero Carlos Berna lanzó el programa Primer Empleo, lo hicimos pensando en romper la lógica que tenían nuestros jóvenes que decían, mira, yo no te tomo porque no tenés experiencia y bueno, pero si no me tomás nunca voy a tener experiencia y ahí surgió Primer Empleo, que era un programa que estaba focalizado para una franja etaria determinada. Hoy, en el medio de la pandemia, en el medio del rompimiento de algunas cuestiones del mercado laboral, eh, la idea es eh, poner a, eh, a disposición del empresariado eh, pampeano una herramienta que le permita aceitar y acelerar la decisión de acrecentar su planta de trabajadores. Y en función de eso estamos trabajando, eh, ya lo, el decreto está firmado, eh, a partir del 1 de diciembre va a estar en marcha y tiene, la verdad, muchas bondades este programa que nos hace ser optimistas de poder ayudar a recuperar niveles de empleabilidad. Ah. Eh, a ver, eh, para que el empresario o comerciante... Y además, sí. déjame terminar la idea, sí. este programa no es un programa aislado, sino que se da en el marco de los importantísimos anuncios que hizo el gobernador eh, de una decisión de apostar claramente a una provincia productiva con inversiones y con con un crecimiento permanente de su mercado eh, laboral. Claro, el, el plan Desarrollar la Pampa que anunció el viernes pasado y que ya envió los proyectos a la legislatura. Totalmente, claro. totalmente. Eh, Marcelo, pero en este programa de fortalecimiento del trabajo pampeano, a ver, eh, danos un ejemplo, contanos a ver eh, qué aporte hace el Estado eh, por cada trabajador por... que se incorpore. Bueno, nosotros, eh, en, en, en el monto de dinero del programa son mil pesos que tienen una metodología de actualización, con lo cual si se dan algunos parámetros se va a ir actualizando, sí. acompañado por exenciones impositivas provinciales, aquellos, aquellos empresarios que tomen trabajadores van a poder hacer descarga en su carga tributaria provincial sí. y además acompañado por un eh, préstamo eh, del Banco de la Pampa, tasa cero, por 12 meses de mil pesos, que la verdad que, que es muy importante porque además de tener la herramienta de contar con un trabajador subsidiado casi en un 80% por el Estado Provincial, también podés hacerte de una suma para capital de trabajo, para algún grado de inversiones, eh, por ejemplo una tienda para renovar eh, la temporada... Más allá de que pueden ser otros costos, pero también este, esta herramienta suma a, a, una, a una situación que creemos que puede ser en lo que viene una gran oportunidad para nuestros industriales, nuestros comerciantes, porque eh, vamos a una, de derecho a una temporada típica de, de verano en la provincia de La Pampa. Claro. Eh, Marcelo, eh, ¿lo pueden eh, utilizar este programa empresas pequeñas, eh, pymes, eh, grandes? Sí, los eh... pymes, las empresas, eh, digamos... Quienes sean empleadores, hasta 70 trabajadores registrados, sí. el cupo máximo que pueden acceder es al 70% de ese plantel. Mm. Aquellos de 70 hasta 100 trabajadores, el 50% de dicho plantel, y trabajadores con más de, con empleadores con más de 100 trabajadores, el 30% de dicho plantel. Esto vemos mm. porque si no hay eh, empresas que tienen una alta rotación de trabajadores, que eh, rápidamente eh, eh, toman el cupo y eso no nos permite llegar a la pluralidad de empresarios, comerciantes, de servicios. Solamente están excluidos la construcción y eh, el servicio doméstico. Ah. Eh, ¿Qué pasa con aquella empresa o comercio que tome un trabajador y a los dos meses lo despida? Es la ley, porque vos, el requisito que se le exige al empleador para acceder a este programa, es que el trabajador desde el primer día de relación laboral esté blanqueado, con lo cual no. eso ya corre por, por, por el mismo riesgo de tomar cualquier empleado que, que tomás, no. nada más que la decisión eh, seguramente se va a acelerar porque esta herramienta hace que los costos disminuyan por un año en forma significativa. Claro, está bien. Eh, bien, bueno, eh, ahí hemos recorrido, me parece, los principales eh, puntos sí, de, este, sí. de este programa. Eh, me no... parece que, que, que lo, lo que hay que analizar es que los pampeanos hemos hecho un gran esfuerzo, todos juntos, mm. para sobrellevar un año muy duro, muy duro de, lo que, de donde lo quieras mirar. Pero estamos en las puertas o estamos ante... Eh, la llegada de una nueva normalidad y para eso creo que tenemos ventajas comparativas, nuestro sistema sanitario está óptimo, nuestro sistema productivo no ha sufrido demasiado, como en otros lugares, más allá de que hay problemas y uno lo reconoce, entonces me parece que lo que viene en este programa integral para la producción, para el comercio, para los servicios, eh, me hace ser muy, muy optimista. Eh, bien, eh, y no, pero no a relajarnos, eh, porque todavía nunca, falta. Nunca te puede relajar. No, sí. no, y falta mucho. Sí. Porque más allá, ayer escuchaba a nuestro, a nuestro Ministro de Salud y más allá de que esté la vacuna, el barbijo, el distanciamiento, sí. eh, el no amontonamiento va a seguir siendo como el padre nuestro de cada día eh, en, en, nuestro en nuestro andar diario y me parece que en eso los pampeanos en un 95% hemos aprendido <coughs> y nos permite tener esto. Tenemos pocos de irresponsables que siempre están, pero bueno, también no hay que estigmatizar, sino que hay que hacerle entender de que cuidándose ellos nos cuidan a nosotros y nosotros a ellos. Marcelo, gracias como siempre. Un abrazo, Pali, gracias a vos. Bien, Marcelo Pedonta, el secretario de Trabajo eh, del Gobierno de La Pampa, charlando unos minutos aquí en Radio Quermes.